Y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 431 de La Otra Oreja. Este programa musicalmente incorrecto, lleno de subversiones sonoras. Y aquí estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Eh, nuestro mail, otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja Y ahí podés eh, revisar los programas anteriores Están publicados al día siguiente de esta emisión Bueno, y hay otras orejas que están escuchando Desde la Patagonia Rebelde Hasta cerca de Nueva York Y emitido desde Radio de la Azotea Gracias a las manos mágicas de Lucas Durso Este operador técnico Psicouniversitario eh, Que es el mejor operador En esta emisora Este día y a esta hora ¿no? En la locución está Liliana Daunes Y Keke Pessoa Hola Edu Nashman. Hola Lara ¿Y vos quién sos? Yo soy Lara ah, bien, bien. Que te salga lindo tu programa Gracias Lara Gracias Lara Eh, ¿hay alguien más por ahí? Hola, abuelo. Hola, hola, nieto, ¿y quién sos vos? Sí, yo soy Mamoya. Tenés mucha memoria sí, pero ¿quién sos vos? ¿Cómo te llamás? No sabías. Sí sé, pero quiero saber a ver si Río no... Nasoria. Río Nasoria, sí, sí. Eh. Sí, eso es. Perfecto, y así comenzamos La otra oreja. ¿O preferís una otitis en la derecha? Estás escuchando Desde la Otra Oreja La Otra Oreja Intergaláctica Bueno, y aquí en la Argentina, en el sur, en... En la Patagonia está la provincia de Chubut, que cuyos gobernadores electos han votado por la zonificación, o sea, le dan carta libre a la megaminería, eh, diciendo que está lejos de la ciudad, ¿no? Pero contamina el único río que atraviesa la provincia, con lo que garantizan de esta manera el envenenamiento, del río y bueno, que le vamos a hacer son negocios no y eso le da trabajo a muchísima gente dicen escuchamos a van un Chavo soñé otro mundo tan lejos y tan cerca soñé otro viaje cuatro caminos, cinco destinos Soñé la risa, soñé la ilusión, soñé otro mundo, soñé menos jodas, soñé una mañana que en fin se podía, soñé de un amor de noche de día, soñé la fortuna, soñé la alegría, soñé de mi luna que no se rendía, y que a mi gato le decía, resiste Chubut, fuera la mega minería, estamos juntos. puede que no para de gritar la solo la otra oreja latinoamericana por bueno, ahí y, y hay una mala que es el fallecimiento de, de Vicente Feliu este tipo muy querido en todos lados donde pisó, ¿no? Más allá del, del talento, de la inventiva, de lo que hizo él por la nueva trova cubana y que seguía generando, pero algo así lo dice nuestra amiga y la amiga de, de Vicente Feliu. Alejandro Rabinovich Cuando te diga que me voy al viento De una razón que no permite espera Cuando te diga No soy primavera Sino una tabla Sobre el mar violento Vicente Feliu Te fuiste al viento A tus 74 años Y con tu guitarra al hombro Y nos dejaste así Tristes Raros Vicente, el tinto para los amigos, fue fundador de la nueva trova cubana junto a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Noel Nicola, entre otros grandes. Fundador también del colectivo Canto de Todos que nuclea a trovadores de toda Latinoamérica para dar a conocer esta canción con fundamento, estas canciones por las causas justas. Tuve el enorme privilegio de conocer a Vicente gracias a estos caminos de la música y la trova allá por el año 2007. Y en el 2010, en la gira que Vicente realizó por Argentina, la Dirección de Cultura de Ituzaingó lo invita a cantar al cine teatro Gran Ituzaingó. Entrada libre y gratuita y el teatro lleno. 400 personas. Y Vicente con su guitarra su voz, sus historias cubanas, sus historias de amor de sus dos auroras, su mujer y su hija, llenando de magia la sala. Para dar más emoción a la noche, entre el público aplaudía a Vicente, entusiasmada, nuestra querida amiga compañera, enorme Norita Cortiñas. Me permito agregar una emoción personalísima, entre público estaba también mi sobrino, Pedro Sandoval Fontana, que lo habíamos recuperado no hacía mucho, ya que él fue uno de los nietos apropiados por la última dictadura militar y por primera vez le canté en público mi canción, Abuela contame, mientras en el proyector pasaban imágenes de su vida, de sus papás que él no conoció. Trajo esta historia en un pendrive. Y todo el teatro pudo verla y, bueno, así fue. Estaba pasando todo esto. Cuba y su revolución. Argentina y nuestra lucha. Cuando Vicente me llamó a cantar, donde empieza mi canción, debo reconocer que estaba bastante nerviosa. Pero Tinto lo hizo fácil. Con su bonomía, su generosidad, todo fluyó. Siempre siempre me emocionó mucho este tema de Vicente en una estrofa dice donde empieza mi canción empieza todo y sí para los trovadores es así Tinto donde empieza la canción empieza todo y hoy que estás en el viento junto a tu adorado hermano Santiago a la Violeta Parra a Héctor Jara a Daniel Biglietti quiero decirte que todos los cantores vamos a levantar tu canción en alto para que siga y se escuche fuerte en la barriada y nunca se calle la voz de los cantores populares querido trovador hasta la victoria siempre Vicente Feliú querido donde empieza mi canción bulla la espuma de tu vientre acorralado por ayer no le temas a voz como de espuma que no solo el puma mata por placer Donde empieza, empieza mi canción, empieza el día Sobre el mar, mar sobre, sobre la tierra, tierra sobre, sobre ti Si el temor de mis disparos te hace fría crece, crece mucho, crece siempre, crece en mí Donde empieza mi canción, donde despunta el día feroz Donde se quema el horizonte y se abre el sol Donde un pecho no se abrió, donde nadie un día esperó Donde el pasado impuso su huella y que marcó Donde murieron las primeras alegrías Donde se arcaron los recuerdos infantiles Dónde se ahogó la voz y la familia vio. Dónde naciste tú. Dónde también nací yo. Dónde, ¿Dónde nació, nació el amor. Dónde empieza mi canción, canción empieza todo. Lo que, Lo que se odia y se ama Y además de que otro modo se puede comenzar desde la vida y a la vida una vez más. Felivo, qué placer. Alejandra Rabinovich, la, Ale. la otra oreja argenta. Y se cumplieron 20 años, se están cumpliendo 20 años de la revuelta que no estuvo en las calles, aquí en la Argentina. Eh, bueno, y hay gente que le canta, ¿no? El Topo ensinar vamos a escuchar 19 y 20. El tema se terminó Y no fuimos invitados Vieja plaza lo que nos costó Sangre nueva sobre el empedrado Caserola buscando verdad Hambre ciego rompiendo candados si le está apuntando al pan Celular del miedo abarrotado ¿Cómo van a ser para tapar? Tanto grito que estaba callado ¿Cómo van a ser para callar? Tanto corazón que anda cantando ¿Cómo van a ser para matar? Tanto amor que viene de la mano la Decisión que demoró en llegar Cuando todo estaba cocinado Todo lo que se pudo evitar Presidente de Cartón Pintado Ellos nunca se han puesto a mirar Los ojos atrincherados Cuando la cuerda no da más Recién quieren explicarnos Cómo van a hacer para tapar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 Estás escuchando Por la Otra Oreja. Sueños. Hay días en que me despierto sabiendo lo que sueño. Al rato no puedo decirlo, ni recordarlo. Pero el sueño está. Es jueves 20 de diciembre del 2001. Segundo día de rebelión popular por el hambre y la miseria... ...desatada por el gobierno de la Alianza. Exigimos la libertad de los detenidos. Decimos basta al accionar de las fuerzas de seguridad. Y protestamos contra el estado de sitio impuesto por el gobierno... ...entre tantas injusticias. Estamos a seis cuadras de la Plaza de Mayo. Los de la verdulería nos donan un cajón con limones... ...para contrarrestar la acción de los gases lacrimógenos. Dada la represión del día anterior, intento ser previsor. Hace calor, y sin embargo me pongo los borseguíes. Agarro los guantes, esos chinos, blancos y celestes... ...que uso para cambiar la goma pinchada del auto. Llevo el paliacate, ese gran pañuelo que traje de Chiapas. Los compas lo usan cubriendo la mitad de la cara apoyándolo sobre la nariz. Lo doblo por la diagonal y pongo un cuarto de limón en el doblez. Me lo pongo igual que los zapatistas, pero apoyo el limón en mi nariz, adentro del paliacate. Es muy efectivo contra los gases. Los puedo agarrar y devolverlos a la policía con la mano enguantada o pateándolos sin problemas con los borsegos. Las Madres de Plaza de Mayo están rodeadas por las fuerzas represivas, sus caballos, palos, gases y golpes. Vienen con la camioneta de FM en la tribu para rescatar a las Madres. Me pongo adelante el móvil y voy anticipando el camino pateando latas y piedras. Llegamos a la Plaza. Protegemos a las queridas madres y a varias las pudimos hacer entrar en el móvil. A mí me toma un policía montado de, en otro caballo. En los 70 le decíamos la brigada Capicúa, por eso de caballo montura a caballo. Mi sobrepeso esta vez me ayuda y el caballo corcovea y el policía me suelta. Suenan disparos en la avenida. Ya las madres están a salvo. Las jornadas de estallido y lucha social Son una huella histórica Nos centramos De que son 39 los manifestantes asesinados Pasan unas señoras Sus polleras indican que son gitanas Todos nosotros insultamos a los asesinos Una de ellas Al lado mío Les grita con tono condenatorio Ojalá ...no puedan soñar. La voz de Gordon Nachman La Otra Oreja Argenta. Y aquí en Mar del Plata hemos gritado a 20 años... Viva la rebelión popular de los pueblos contra los gobiernos ajustadores. Que la crisis la paguen los monopolios multinacionales y banqueros. Libertad a los presos políticos. Desprocesamiento y absolución de César Aracaki y Daniel Ruiz. Libertad a Sebastián Romero. No a la extradición de Facundo Molares. Y nos movilizamos el 20 de diciembre, ayer... ...por juicio y castigo a los responsables de la represión del 2001... ...y que siguen impunes, ¿no? No al pacto con el FMI, al pago de la deuda. Las estafas no se pagan. Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral. Basta de saqueo ambiental extractivista. La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI. Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo recordamos a los y las caídas del 2001 y seguimos reclamando juicio y castigo para los policías asesinos y a los responsables políticos ese fueron los gritos ayer en plaza aquí en la plaza eh, en la plaza en el culo de san martín ¿no? en, en donde se hacen los actos generalmente y seguimos un con la charranga de Rafael Amor, este querido amigo que se fue. Eh, Rafael Amor, ¿no?, que dijo olor a goma quemada. Esto no se trata del polclore. No se trata de una zamba, de un gato, ni, una, de, ni de una chacarera. Eh, Presidente Menem, he conocido como un hombre de palabras. Cuando dice algo, hay que hacerlo. Mediante cual tendría una plataforma que está están en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales para salir de la atmósfera, van a re remontar a la, la extranjera. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país. Perfeccionaremos el funcionamiento del régimen de convertibilidad. Las Fuerzas Armadas no hacen venta de armamento. nada viene de los barrios de la Bruna X mal vol que jo un que tantas veces cantado que tantos han traicionado. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. Yo en patas y hambriado soy la violencia, y ellos armados hablan de paz. compadres firmes frente a la gendarmería y en las ollas populares bra ma la ¡Qué tantas veces cantamos! Para mi pueblo argentino salud La libertad y trabajo La dignidad de los libres del sur Que tantas veces cantamos! Que tanto san traición! Y ellos armados hablan de paz Yo en patas y hambriados soy la violencia Y ellos armados hablan de paz Yo en patas y soy la violencia Y ellos armados hablan de paz escuchando por la otra oreja